Que el problema que hay es que la mayoría de las veces eh, nuestro concepto de libertad es un concepto bastante humanista, bastante filosófico y entonces estamos allí metidos tratando de encontrarle sentido, significado, parece que, que algunas personas se dan por vencidos y simplemente dicen que la libertad es una utopía. Con eso están diciendo, mira, es una ilusión, es algo irrealizable, es algo inalcanzable, no es posible tener la libertad. Y probablemente eh, eso afirman porque están pensando que la libertad es la absoluta, eh, el absoluto ejercicio de hacer lo que cada quien quiera hacer, sin ninguna limitación, de ninguna naturaleza, sin ninguna restricción. Sin ninguna imposición. Eso en el sentido social y político, pero también se da en el sentido espiritual. Lo cierto es que en este contexto del pasaje están allí unas personas religiosas y una gran multitud de gente alrededor de Jesús reclamando la libertad. Y, a ese, y, en, y con ese propósito, y a esa sazón, el Señor Jesucristo comienza a enseñar lo que vamos a ver en esta mañana. La proposición del mensaje es, porque Cristo rompió las cadenas de la esclavitud del pecado, debemos proclamarnos libres para hacer no lo que queremos, sino lo que debemos. La libertad no está en hacer lo que nosotros queremos hacer. La libertad está en poder hacer a placer lo que nosotros debemos hacer. Espero que con ese pensamiento vayamos en el tema y en el texto de este pasaje. Número uno, siguiendo el bosquejo, allí en su uh, boletín, la confrontación con los que no son verdaderos creyentes. si nosotros nos quedáramos en el versículo 30 leyendo este capítulo 8 terminaría el capítulo 8 de manera feliz porque hasta ahora nosotros estamos encontrando que muchas personas no creían en el Señor y muchos que decían haber creído se estaban apartando de seguir al Señor y ya no andaban más con Él esto perturbó la mente de los discípulos y dijeron mira Señor a muchos de los que venían ya no van más con nosotros y el, el texto del versículo 30 dice Si leemos juntos, hablando de él estas cosas, muchos creyeron en él. ¿No le parece que sería eso un buen colofón uh, del de capítulo 8? Ahí nos quedaríamos todos felices. Pero justamente a ellos que habían creído en cantidad extraordinaria en él, Jesús les dijo, verso 31, Dijo entonces Jesús a los judíos, que habían creído en Él. ¿Qué les dijo? Si vosotros permaneciéreis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. La confrontación con los que son verdaderos creyentes, esto es, en el texto nosotros podemos deducir que el Señor está hablando de dos clases de discípulos. El Señor está clasificando a los discípulos en dos categorías. La primera categoría son los discípulos verdaderos creyentes. Y la segunda categoría es los discípulos que no son verdaderos creyentes. ¿Puede ser que haya algunos discípulos que no son verdaderos creyentes? Sí. Porque si discípulo es solamente un seguidor, puede ser que una persona siga a otro Por motivos egoístas, por motivos no correctos, por motivos no legítimos, no sanos. Y muchas personas seguramente ah, en este contexto y en este trasfondo estaban siguiendo al Señor por motivos diversos. En su gran mayoría estaban siguiendo por motivos Uh, personales, probablemente porque Jesús había cobrado una cierta popularidad y en aquellos días el nombre de Jesús corría por todas las aldeas, por todos los lugares, la fama del Señor había alcanzado a todas las provincias y personas querían estar con la corriente. Y a veces, hermanos, este es uno de los problemas de nuestros días también en lo que al cristianismo se refiere. Hay personas que afirman de una manera categórica que todos somos cristianos. Incluso increpan diciendo, pues si no somos cristianos, ¿qué somos? ¿Qué más quisiéramos? Que fuéramos conocidos y reconocidos como cristianos. Pero la enseñanza que Jesús nos va a dar a la luz de este pasaje, nos dice que Él clasifica a los creyentes, a los cristianos verdaderos y a los cristianos que se dicen, pero que no son. Verdaderos. ¿Y cómo podemos identificar en este texto a los creyentes que se dicen creyentes, pero que no son verdaderos creyentes? Inciso A. Comienzan creyendo, pero no son consistentes. Comienzan creyendo, pero no son consistentes. Hermano, tu consistencia en la vida cristiana va a decir qué clase de creyente eres. Tu consistencia. La consistencia tiene que ver con la permanencia. Y la permanencia es el tema que el Señor destaca en este pasaje. Si vosotros permaneciéreis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entendiendo el texto, como dirían los abogados, a contrario sensu, diría, los que no permanecen en mi palabra no son verdaderos discípulos. Porque los discípulos verdaderos son personas que creen a la palabra de Dios y continúan creyendo en la palabra de Dios. No son personas que creen en la palabra de Dios en cierto tiempo y dejan de creer en cierto otro tiempo. Sino que son personas que creen de manera consistente en forma extendida. Aquí comenzaríamos inmediatamente a tratar de hacer una evaluación para considerar cómo es que yo creo en el Señor. Por esta iglesia y por muchas otras iglesias, sin duda, porque es una constante, especialmente en los últimos tiempos, hay desfile de personas, personas que vienen a veces uh, con una uh, buena... Uh, motivación y con una buena disposición pero por el paso del tiempo cuando, cuando las condiciones eh, de sus expectativas no son satisfechas, no están cumplidas entonces dejan de venir no es esto lo que yo creía no es esto lo que yo esperaba yo esperaba porque así me dijeron que aquí habría un ambiente de confort, yo creía que, que aquí todo era compañerismo yo pensaba y entendía que aquí todo era comunidad y comunión y encuentro que no que hay dificultad, que hay esos en el camino que, etcétera, etcétera, y no se cumplen sus expectativas. Porque a veces, hermanos, somos creyentes por conveniencia. Si recibo lo que espero, está bien. Pero si es menos de lo que quiero, ya no está tan bien. Y el Señor Jesucristo ilustró esta, esta calidad, esta condición de creyentes cuando habló. de la parábola del sembrador. El sembrador salió a sembrar y como usted recuerda, parte de la semilla cayó entre los pedregales. Y cuando cayó entre los pedregales, eh, la semilla se acogió rápidamente, penetró entre las piedras y brotó pronto. Pero salió el sol. Y dando el sol de plano sobre la planta, La secó, porque no tenía profundidad de tierra. Se marchitó. Y más adelante, cuando viene la explicación de Jesús a la parábola, a sus discípulos... Le preguntaron, maestro, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué es la, la verdad espiritual que está escondida en esta enseñanza? El Señor dijo, estos son los que fueron sembrados entre los pedregales. Los que fueron sembrados entre los pedregales reciben la palabra con gozo. Y en efecto, hermano, el evangelio tiene una cierta atracción, tiene una cierta um, seducción que, que nos hace... Eh, pues crecer en expectativas, estamos pasando generalmente pruebas, enfrentamos problemas, tenemos necesidades eh, quizá de salud, quizá económicas, quizá problemas en el trabajo, problemas en la familia, encontramos el Evangelio y, y el Evangelio nos plantea una solución, inmediatamente lo acogemos y hasta lo acogemos con gozo, especialmente si se nos garantiza que ahí van a quedar resueltos todos nuestros problemas, como a veces se proclama. ¿Pero qué dice la palabra de Dios? La recibieron eh, con gozo al comienzo, pero por cuanto no tenía profundidad de tierra, no tenía raíz profunda, salido el sol se secó. ¿Y qué significa esto? Dice el Señor, mira cuando vienen las pruebas, cuando vienen las dificultades, cuando vienen las demandas, cuando se, se establecen compromisos, entonces la persona dice, no es esto lo que yo quería, no es esto lo que me parece, me parece demasiado exigente. El Evangelio, hermano, tenemos que reconocer, sí es exigente. Hiciéramos que no, nuestra carne quisiera que no, pero el Evangelio sí es exigente. Y por exigente es fastidioso, y por fastidioso es molesto, y por esa razón el Señor dijo a los discípulos: ¿queréis acaso oíros también vosotros? Pero los verdaderos discípulos son aquellos que comienzan creyendo y continúan creyendo, pase lo que pase, y vienen las pruebas. Y siguen creyendo. Y se plantea el desafío del compromiso y lo adoptan y lo aceptan y siguen creyendo. Y a veces asalta la natural duda de ciertos pasajes, algunos por su simpleza y otros por su complejidad y siguen creyendo. Por el contrario, los que comienzan creyendo... Y claudican de la fe. No es solamente exclusivo del Nuevo Testamento. Ya en el Antiguo Testamento. Los profetas eh, desafiaban y retaban al pueblo. Y decían hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos. Si ustedes creen que Baal es Dios. Ir tras los Baales. Pero si creen que es Jehová. Servir a Jehová. El Señor está confrontando. a los discípulos que no eran verdaderos. ¿Y sabe? Que ellos sí creían que eran verdaderos discípulos. ¿Y dónde estaba la confianza que ellos creían, que ellos tenían? Note usted lo que ellos dicen, versículo 33. Leamos ahí. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? ¿Seréis libres? Ahora, ¿qué están diciendo realmente ellos? Lo que, lo que ellos están diciendo es, nosotros somos libres. Nosotros somos libres. ¿Y por qué ellos dicen que son libres? ¿Qué dice el texto? Porque somos descendientes de Abraham. Ahora, no están hablando, hermanos, de libertad política, porque ellos sabían, eran personas inteligentes, eran principales entre los judíos, ellos sabían... que ni eran libres ahora, ni habían sido libres antes, porque habían sido dominados y estaban siendo dominados ahora por los romanos, pero antes por los asirios, por los babilonios, por los egipcios, de manera que ellos entendían que sus antecedentes eran de esclavitud, pero no están hablando de libertad política, no están hablando de libertad social, ellos están hablando de libertad espiritual, Ellos están reclamando libertad espiritual y están diciendo, nosotros somos libres espiritualmente por el solo hecho de que somos descendientes de Abraham. Y, y hermanos, probablemente muchos de nosotros nos creemos libres en el sentido espiritual porque pertenecemos a la iglesia tal, porque nosotros somos de la familia fulana, porque nosotros tenemos una ascendencia y una cepa que está allí arraigada en, el, en la condición de creyentes de muchos años, de generaciones, y puede ser que ahí está puesta nuestra confianza. El Señor los escucharía y diría, qué pobre concepto tienen de lo que es la libertad. Y qué pobre expectativa de creer que su libertad espiritual está en ser hijos de Abraham. Y descendientes de Abraham. Os digo que Dios puede levantar descendientes de Abraham. ¿De qué? De las piedras. De las piedras. Comienzan creyendo, pero no son consistentes. Y si ve, conocen a Cristo, conocen de Cristo, pero no conocen a Cristo. Conocen de Cristo, pero no conocen a Cristo. Estas personas que estaban allí en la multitud conocían mucho de Cristo. Conocían su fama, conocían... conocían Dónde vivía, conocían quiénes eran sus padres, conocían quiénes eran sus hermanos, conocían las señales que había hecho, conocían qué era el contenido de su mensaje, conocían mucho de Cristo, tenían mucha información acerca de Cristo. Hermanos, ellos habían estudiado muy bien las Escrituras. Eran personas intelectuales. Tenían una biblioteca en su mente. de todo lo que era la profecía en relación al Mesías habían discutido en la sinagoga tanto el tema pero conocían de Cristo pero no conocían a Cristo ustedes no conocen a mi padre dijo el Señor ni me conocen a mí si conocieran a mi padre me conocerían a mí a decir verdad, ni siquiera conocen a Abraham. Porque ustedes que reclaman ser descendientes de Abraham, si conocieran a Abraham, sabrían que Abraham habló de mí. Pero ustedes procuran matarme porque no me conocen. Hermanos, ¿cuántos creyentes que se dicen creyentes no conocerán a Cristo? En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre tal cosa y tal otra cosa. Oímos, supimos y dijimos. Y el Señor dirá, no, los conozco. No los conozco. Porque el Señor está diferenciando entre verdaderos y no verdaderos, para no decir falsos. El Señor está diferenciando entre aquellos que se dicen y no son. Los que no son, comienzan creyendo, pero no son consistentes. Conocen de Cristo, pero no conocen a Cristo. Y si eso sé, confiesan ser creyentes, pero no lo reflejan en su conducta. Confiesan ser creyentes, pero no lo reflejan en su conducta. Y hermano, el Señor, no solamente en el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento, hace una especie de, de reclamo muy sentido. Refiriéndose precisamente a los líderes espirituales, religiosos de aquel tiempo y a su séquito. Y el Señor dice, este pueblo de labios me honra. ¿Qué más? Pero su corazón está lejos de mí. Así con la tristeza con la que decíamos la semana pasada que Jesús clamó, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise y tú no quisiste? Con la misma tristeza el Señor habría dicho, confiesan con sus labios, pero su corazón está lejos, está lejos. La primera reflexión, cuestionamiento, aplicación, que podríamos hacer esta, esta mañana sería, ¿qué clase de discípulos son? No qué clase de discípulo es tal persona que pudiéramos tener en la mente, en nuestra lista personal. Sino qué clase de discípulo es cada uno de nosotros frente a la palabra y frente al Señor. Porque lo que el Señor está haciendo en esta ocasión es confrontando a los verdaderos de los que no son verdaderos. Confiesan ser creyentes, pero no lo reflejan en su conducta. Mire lo que dice Primera de Juan. Capítulo 2 es el mismo autor, versículo 3 al 6, capítulo 2 de Primera de Juan, 3 al 6, dice: Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿cómo? si guardamos sus mandamientos el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos ¿qué cosa? el tal es mentiroso y la verdad no está en él pero el que guarda su palabra en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado por esto sabemos que estamos en él verso 6, el que dice que permanece en él ¿qué cosa? debe andar como el anduvo La confrontación con los que no son verdaderos creyentes. Comienzan creyendo, pero no son consistentes. Conocen de Cristo, pero no conocen a Cristo. Confiesan ser creyentes, pero no reflejan en su conducta. Número dos. La confirmación de los verdaderos creyentes. La confirmación de los verdaderos creyentes. Porque otra vez, del texto deducimos esto. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces está clara la condición para ser un verdadero creyente. Ser un verdadero creyente implica creer y continuar creyendo. Inciso A. Creen por su palabra y continúan creyendo. Continúan creyendo. Como dije, continúan creyendo a pesar de todos los vientos que soplen en contra. Continúan creyendo. Esto implica o involucra por lo menos cuatro cosas aquí. Primero, completa consagración. completa consagración. Si en verdad cree la persona, si en verdad la persona cree y continúa creyendo, tendrá que expresar que cree en completa consagración. Hermano, no implica solamente en el hecho de aceptar las verdades espirituales de la palabra de Dios diciendo, sí acepto, hermano, sí creo, voto a favor. Pero lo que el texto está diciéndonos es que cuando nosotros creemos, realmente creemos, nos consagramos a lo que creemos. ¿Y consagrarse a lo que creemos qué significa? implica abrazar la verdad, implica aplicar la verdad, implica hacer, no solamente saber, no solamente, no solamente querer, sino hacer. Consagrado nos da la idea de dedicado, dedicado. El conocer la palabra y el, y el desear y el decir quiero andar en la palabra, quiero hacer mía la palabra, defiendo la palabra, asumo la responsabilidad por la palabra. Consagración, cuando nosotros usamos esa, esa palabra, damos la idea de dedicación completa, total. Este hijo dijo Ana, que tú me das Dios, en respuesta a mi oración, yo dispongo a consagrarlo a ti. Y para que cumpla con ese deseo de consagración, lo dedico trayéndolo al templo. Y lo pongo en las manos del sacerdote y le digo al sacerdote que voy a venir solamente para proveerle algún sustento, pero que él se haga cargo, porque ese niño está consagrado, es nazareo, está dedicado, es, en su apariencia aún, por su vestidura y por la rapadura de su cabeza, dice que es consagrado. Así es el que cree Y continúa creyendo desde su apariencia refleja que está consagrado. No solamente implica consagración, implica conformidad, completa conformidad. Cuando estoy hablando de completa conformidad, estoy diciendo, hermano, que eh, el, el verdadero creyente es una persona que además de ser consagrado, expresa su conformidad con la palabra, pero también expresa su conformidad con la persona de la palabra. Después de todo, no ese es el propósito por el cual el Señor nos ha llamado. No dice Pablo cuando escribe a los romanos en el capítulo 8, verso 29, que para eso el Señor nos eligió, que para eso nos predestinó, para que fuésemos hechos conformes a la semejanza de su Hijo. Conformidad, pero también comunión, no solamente consagración, Conformidad, pero comunión. El, el Señor Jesucristo habla de esa comunión cuando, cuando Él está diciendo, pues mira, yo no hablo nada de mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, verso 28 dice, así hablo, así me enseñó y así hablo. Comunión, completa consagración, completa conformidad, completa comunión y completa confianza. Completa confianza en el Señor. Creen por su palabra y continúan creyendo. Y si eso ve, crecen por su palabra y se conforman a Cristo. Bueno, la meta, otra vez, no es conocer la palabra No es creer en la palabra, es crecer en la palabra. La palabra nos ha sido dada, así dice el apóstol Pedro, para que nosotros nos alimentemos de ella, para que seamos nutridos en la palabra de Dios y el propósito alto que tiene la razón que nos fue entregada la palabra y personas que nos expliquen la palabra como pastores y maestros, dice la Escritura, nos fueron dados como ministros. ¿Para qué? Para que estemos completos. Para que seamos perfectos, para que no nos falte ninguna cosa, para que no seamos niños, para que no seamos fluctuantes, para que no vayamos de doctrina en doctrina, para que no vayamos de un lado a otro lado, para que seamos consistentes y no nos deslicemos. Para eso, el Señor ha establecido ministros y ministerios. Y la palabra de Dios es comparada con la leche espiritual que se debe tomar para ser nutrido. Leche auténtica y no adulterada, para que por ella crezcáis, dice la palabra de Dios. Crecer, que es la idea, da la idea de madurar, da la idea de madurar. Un creyente, hermano, un creyente verdadero es un creyente que sí, nace en la, en la condición natural de un bebé espiritual, pero apunta. Al crecimiento. No se queda en esa posición. Va avanzando de gloria en gloria. Va avanzando. Alcanzando el grado del nivel espiritual. De la madurez. Otra vez. ¿Dónde clasificamos? Creen por su palabra. Y se conforman a Cristo. Y eso se confiesan su palabra y se comprometen a compartirla. En Juan capítulo 15 el Señor habla acerca de la relación que hay entre la vida, y el pámpano se acuerda de, de esa enseñanza de Juan 15 y se acuerda que el Señor Jesucristo dice yo soy la vid y por cierto dice que es la vid verdadera mi padre es el labrador y ustedes son los pámpanos y luego dice permaneced en la vid es decir permaneced en mí y yo en vosotros, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que permanece en mí y yo permanezco en él, este lleva mucho fruto, y este es el fruto. Después hace la aclaración. Que os améis unos a otros. Y desde luego va implícita la idea de compartir, de expresar la palabra de Dios, de dar a conocer. Versículo 15 de Juan 15 dice, ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi padre, hoy las he dado a conocer. Y la razón por qué los he hecho mis amigos y la razón por qué les he compartido mis deseos y mis intereses es porque yo quiero que ustedes las compartan a otros también, porque ustedes son La luz del mundo y la sal de la tierra. Hermano, está clara en la palabra de Dios que la manera de fructificar es el servicio y la manera de servir es el amor. La confirmación de los verdaderos creyentes. Creen por su palabra y siguen creyendo, continúan creyendo en completa consagración, completa conformidad, completa comunión y completa confianza. Crecen por su palabra y se conforman a Cristo, alcanzando la madurez del varón perfecto hasta que son completos en el Señor. Confiesan su palabra y se comprometen a compartirla. Y a veces no nos gusta usar la palabra comprometer, pero compromiso es una condición para ser discípulo verdadero. En el segundo culto predico menos tiempo. comienza a llegar más gente al segundo punto bueno, ya vamos a ir al punto 3 la conquista de la libertad en Cristo la conquista de la libertad en Cristo está ahí tratando el tema de la libertad del Señor y llegamos entonces al, al versículo 32 y dice el Señor y conoceréis la verdad más, y la verdad os hará libres, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres no hermano, conocer la verdad, no implica que, que de repente la mente se abre y, y descubre la verdad el conocimiento de la verdad es un proceso que va de continuo, que no termina, cuando nosotros eh, llegamos ahí a, a la carta de Pablo a los filipenses, Pablo dice que su meta alta, que su deseo último Es llegar a conocer a Cristo. Y uno se pregunta, pues no le conoció camino a Damasco. Pues no se encontró con el Señor cuando iba a traer cristianos presos para entregarlos al concilio en Jerusalén. Pero sabemos a qué se refiere Pablo. en conocer al Señor de una manera progresiva, en conocer al Señor de una manera continuada, conocer al Señor que implica llegar a conocer al Señor en, en lo que Él es, en sus atributos completos. Él está diciendo, quiero conocer de él, no solamente su persona, no quiero conocer su biografía, quiero conocer de él su carácter y quiero no solamente conocerlo con el intelecto. Pablo conocía mucho en el intelecto, pero él hablaba de llegar a conocerlo en una relación personal, en una relación íntima, en una comunión continua y constante. Él dice llegar a conocer el poder del Señor. Y su resurrección. Llegar a conocerlo, Pablo lo usa no en el sentido de saber, Pablo lo usa en el sentido de hacer. ¿Se acuerda? Porque él dice, en el sentido de, de, de llegar a conocerlo, dice, llegando a ser semejante a él. Eso es conocerlo. Llegando a ser semejante a él. El problema con el tema de la libertad es que la humanidad, hemos sido, hemos sido enseñados de una manera equivocada y hemos asumido un concepto erróneo de lo que es la libertad. Acusamos dos problemas con el tema de la libertad. El primer, el primer problema que acusamos es ignorancia. Ignorancia. porque entendemos la libertad de tal manera que como dije al principio en la introducción llegamos a, a dar la idea precisamente de que es una utopía, es algo que no se puede lograr los pueblos por más libres que se sientan siguen clamando Por la libertad. El problema de la ignorancia en el tema de la libertad es ¿dónde buscamos la libertad? Personas buscan la libertad en las armas. Y piensan que la libertad es llegar a someter a los otros para ellos sentirse superiores y en el sentido de superioridad sentirse libres. Personas buscan la libertad en el poder económico. Personas y naciones. Porque piensan que si tienen suficiente poder económico, tendrán suficiente influencia y autoridad. Y tendrán la potestad suficiente porque poderoso caballero es don dinero. Y, y si hay don dinero, entonces se puede hacer todas las cosas con libertad. Concepto erróneo de la libertad. personas hay que creen que la libertad se puede alcanzar en el conocimiento y entonces piensan que en la medida que vayan creciendo en el intelecto van dominando los temas más escabrosos y complejos de la vida y entonces se libran por lo que saben y así cada uno buscando ser libre a su manera En lo que sí coincidimos todos, es en el hecho de que entendemos que la libertad, otra vez, es quitarnos toda, toda limitación y toda restricción. Y Dios nomás, Dios nomás nos observa. Y Dios, fíjense que Dios sí tiene sentido de humor. Se ríe. Dios se ríe. Te imagina a Dios riéndose? En el Salmo 2, dice el salmista que Dios se ríe. ¿Y, ¿Y qué podrá causar la risa de Dios? ¿Por qué no ahí? El Salmo 2. Cuando el hombre arranca de Dios una sonrisa, No es una risa de, de buen humor, es una sonrisa que expresa de parte de Dios su tristeza. Porque entonces ahí está, mire, en el Salmo 2, ahí están, ahí están los hombres, ahí estamos nosotros en, en, en la condición humana, pensando cosas vanas y diciendo, vamos a romper las ligaduras de Dios porque no estamos de acuerdo con sus ligaduras Y vamos a echar fuera de nosotros sus cuerdas, porque no queremos ni estamos de acuerdo con sus cuerdas. Porque las cuerdas de Dios, esa es la idea y la imagen que tomamos, es que nos limitan. No nos dejan ser y hacer. Hay, hay, hay personas, especialmente los jóvenes, piensan que, que, que ser creyente es bien aburrido. No puedes hacer esto, no puedes hacer aquello otro, no no no te dejan no te dejan ser simplemente, no te dejan ir a los antros, no te dejan a uh, escuchar cierta música, no te dejan a uh, tatuar tu cuerpo, no te dejan a uh, vestir como quieres vestir, etcétera. etcétera. No, no te dejan ser. Y lo que Lo que la, la humanidad quiere es ser libre. Y entonces dicen, ya sé qué es la libertad. Ya encontré la libertad. Hecho fuera las cuerdas y rompo las ligaduras. Y le digo a mi padre. Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Porque quiero irme lejos de la casa y lejos de tu compañía. Ya no te soporto con tantas reglas. Ya quiero ser yo. Y en el amor del Padre le entregó al Hijo su libertad. Y Él tomó sus bienes y se fue a vivir libre. Hago esa señal porque todo el mundo hace esa, ¿verdad? Se supone que son comillas. ¿verdad? Libre. Y entonces dice la Escritura, toma la, la porción de la herencia y se va a una provincia apartada. ¿Y cómo vive? Perdidamente. Pero para él eso es la libertad. El muchacho quiere... Tomar el carro y quiere sentir la velocidad. Si es convertible, mejor. Así baja la capota y deja el pelo suelto. Y siente la libertad. Qué emocionante, ¿no? 140. El Señor desde lo alto nos ve. Reclamando ese estilo de libertad. note lo que dice el verso 4. El que mora, estamos en el Salmo 2, verso 4. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Qué pobre concepto tienes. de la libertad no te das cuenta que puedes tener todos los permisos violar todas las reglas sobreponerte a toda la autoridad hacer lo que quieras y sigues estando preso. Y sigues siendo esclavo. Y sigues encadenado. Muchos que estamos fuera de una prisión prisioneros y algunos que están en la prisión libres. ¿Cómo explica eso? Por el concepto de libertad. La conquista de la libertad en Cristo. Y conoceréis la verdad, dijo el Señor. Y conoceréis la verdad. Cuando tú permanezcas en mí, y mis palabras permanezcan en ti, y yo permanezca en ti, y tú y yo seamos de la misma esencia y de la misma sustancia, cuando mis fibras te a a afecten a ti, y cuando tus fibras Entren en mí y seamos tan unidos, en una perfecta unidad, de que yo produciré en ti rama, el fruto, y tú tomarás de mí rama, al tronco y raíz, la sustancia y el nutriente, entonces darás fruto, entonces darás fruto. Lo cierto es que ese reclamo, ese reclamo de libertad de manos, sabe, es la libertad que Dios nos dio primero. Dios creó al hombre libre. Dios le dio libertad, la libertad se la dio al hombre desde el principio, y Dios nos diseñó para que disfrutáramos la libertad. Y Dios venía y comunicaba con el hombre y había comunión entre el hombre y Dios en el estado de inocencia en que el hombre fue diseñado. Dios le dio la capacidad de disfrutar la libertad. A la, a la corriente del aire natural y al silbo de la suave voz de Dios, Dios venía y hablaba con el hombre y el hombre comunicaba con Dios con confianza en plena libertad. Pero entró el pecado y perdió la libertad. Y en ese momento el hombre quedó cautivo Y esto es el inciso A. Cautivos por el pecado, con cárcel y cadenas como criminales en la celda. Esa es la condición. Triste condición. Romanos capítulo 6. Note lo que dice versículo 16. Lea conmigo. No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Y entonces la palabra de Dios señala con claridad qué y de qué. podemos ser esclavos. Y la palabra de Dios dice, entonces, que lo que nos somete no es realmente el Señor. Lo que nos somete es nuestro pecado que se convierte en nuestro amo. Y es un amo, hermano, exigente, que no se sacia, cruel. Es un amo que azota la azota. Y finalmente, es un amo que mata. Si usted nota el capítulo 8 que hemos, que, que hemos estado leyendo, el Señor Jesucristo repetidamente le dice a este grupo de seguidores de Él, le dice, ustedes no pueden venir a donde yo voy, ustedes no pueden estar donde yo estoy, ustedes van a morir en sus pecados. Y luego otra vez les dice, por eso os dije, en sus pecados van a morir. Otra vez dice, ustedes morirán en sus pecados, porque el pecado tiene como pagar. ¿Qué cosa? La muerte. Pero antes que llega la muerte, hermano, el pecado trae tragedias, vez tras vez. El pecado trae el rigor de la consecuencia de pecar, porque es otra vez un amo cruel, No se conforma con ponerte en la celda y tildarte de criminal. No, no se conforma con eso. El pecado te pone cadenas y grilletes. Y cuando quieres finalmente salir, no puedes salir. Estás encadenado. ¿Cuántas personas han caído en las drogas? Por placer. Y han experimentado el placer de la droga como lo máximo. Y han compartido con algunos otros para seducirlos. Es lo máximo. Te sientes en las nubes. Te sientes volar. Te escapas de la aflicción. Y sientes bienestar. Y luego después. esclavizados en el vicio experimentan el dolor y el sufrimiento porque el pecado paga mal es un mal amo pero es un amo cautivos por el pecado llevados con grilletes con cadenas con azotes con caídas sin compasión sin misericordia El pecado no tiene misericordia. Ese amo no tiene recompensa de ninguna especie para beneficio de su esclavo. Nada más lo quiere matar y destruir. Y si sobe, ve controlados por los deseos, concupiscentes de la carne. Y esa es, hermano, la expresión de la esclavitud. La expresión de la esclavitud es cuando, cuando la persona ya no es controlada, ni siquiera por su voluntad, se cree y reclama libertad, pero no tiene ni siquiera libertad para salirse de la celda y de la cadena en la que está. La libertad verdadera sería... Cuando nosotros podemos colocarnos en una posición por encima de nuestros deseos. Pero la esclavitud es cuando nuestros deseos se colocan por encima de nuestra voluntad. Y lo que pasa con el pecado, y esto es lo que dice Santiago cuando, cuando escribe a su epístola y nos dice de dónde viene la tentación y de dónde viene el pecado. Y señala al centro de nuestro corazón. Y dice que ahí comienzan los deseos, en esa forma se expresa, porque el Evangelio también, según San Mateo, dice que de dentro del corazón vienen todos los problemas que enfrentamos. Y luego Santiago dice que allí, en el centro del corazón, hay deseos concupiscentes. Y deseos concupiscentes, hermano, son deseos malos, deseos negativos, deseos contrarios al deseo de Dios, deseos groseros que solamente buscan la autosatisfacción en contra de la voluntad y del deseo de Dios. Y esos deseos concupiscentes salen de la carne, no del espíritu. Porque el Espíritu batalla contra esos deseos. Pero esos deseos son inherentes y naturales de la condición de la carne. Y allí está. Y usted dirá, hermano, pero yo soy creyente, hermano. Yo no tengo ya problemas. Qué lejos estamos. De la verdad cuando pensamos que sí. Todavía, hermano, tal vez haya hábitos, haya vicios con los que batallamos, con los que batallamos. Probablemente usted no los califica de escandalosos, pero es su criterio, es su juicio. Quizás su conciencia se descarga en el hecho de decir, pero hay peores que yo. Y tiene más tiempo en la vida cristiana que yo. Pero sabe que ninguna de esos argumentos es descargo. Resentimientos. Amarguras. Deseos concupiscentes tienen que ver desde luego con los deseos de la carne que van en sentido de... Imágenes, sensualidad, lascivia, lujuria no eso está a la orden del día, no aparece de manera automática mientras usted está trabajando aún en su computadora, no entran esas imágenes y esos deseos de ir más allá. ¿No le aparece allí en, en, en su computadora el mensaje de que usted se hizo acreedor y ganador de un gran premio? Usted ni siquiera participó en ninguna cosa y le están ofreciendo. Usted es el ganador del premio y, y lo está promoviendo. En la mayoría de los casos, la sensualidad. Yo dije que no tenía una cuenta de, de Facebook y en verdad, no sé si la tengo o no. Casi no entro ahí. Pero, mira una persona una vez que entra, y entra el chisme, del Facebook, se sigue. Y ahí este contesta, y el otro también, y el otro opina, y aquí el otro también, y yo quiero decir lo que yo creo, y, y ya se hace el diálogo. Y ahora quiero saber qué más siguieron diciendo en el tema. Y ahora qué opinan de este otro tema. Y ahí va. Se da cuenta de la seducción. Ahora yo también soy seducido a, a, a, a entrar, nada más apago eso y ya así actúa el pecado, así es. seduce y nos conduce y nos lleva poco a poco, poco a poco, y hermano no te das cuenta y pasas horas, y no hay tiempo de la Biblia, y no hay tiempo de la oración. Pero pasas horas en el Facebook. Controlado por los deseos concupiscentes de la carne. Antes que controlar. Esa es la libertad. Antes que controlar los deseos. Con tu voluntad. E imponerte. Con esa, con esa determinación, no me refiero a tu capacidad de la carne, me refiero, hermano, al controlado por el Espíritu Santo que cede su voluntad, a la voluntad del Espíritu Santo. Sé completamente libres de culpa y condenación. El que es verdadero discípulo está completamente libre. El verdadero discípulo es el que tiene la única posibilidad de la verdadera libertad. Nadie más. Puede disfrutar la verdadera libertad, sino no solo el verdadero discípulo. Y por eso, hermano, nuestra, nuestro dilema en esta mañana, nuestra posición y condición en esta mañana debe ser aquí y ahora, ¿qué clase de discípulo quiero ser? Porque hay dos discípulos, nada más, que el Señor clasifica y califica en esta porción. Discípulos que son verdaderos y discípulos que no son verdaderos. Usted tiene que preguntarse esta, esta mañana, ¿de qué lado quiero estar? ¿De qué lado quiero estar? Conocimiento del cristianismo sin conversión no te da salvación. Conocimiento del cristianismo sin conversión no te da salvación. Conversión implica, como bien sabe usted, cambio. Si es cristiano cuando el pecado no nos domina, sino cuando la palabra de Dios domina. el corazón, por eso el Señor dice permanecer en mi palabra, es cuando la palabra de Dios domina y no los deseos dominan, se es libre no cuando se puede hacer lo que se quiere sino cuando se desea y se puede hacer lo que se debe somos libres si conocimos la verdad y si permanecemos en ella y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres Que el Espíritu del Señor, Dios, es un ser espiritual. Y el que tiene el Espíritu de Dios, ¿qué dice la Escritura? Halló la libertad. Dios es Espíritu. Y si tú tienes el Espíritu del Señor, has encontrado, has hallado la libertad. Vamos a estar en pie y vamos a orar.